Hola Aldana, ¿cómo te vas? Gisela Romero te saluda de este lado. Hola Gisela, muchas gracias por el espacio. No, por favor. Bueno,、eh, contanos qué es lo que sucedió, ¿Qué es, de qué se trata esta、eh, denuncia que, que,、bueno, que estás llevando adelante.、Eh, bueno, te cuento, es、eh, bastante largo, cualquier cosa me haces una pausa y, y te voy a e x p l i c a n d o porque v u e l v o a crea r muchos nombres. Ok. Eh, bueno, eh, yo. Acá se hicieron las elecciones del centro estudiante de la Universidad de José s p a z、sí. Esto fue en agosto 24, 25, 26. El 27 van ampliando derechos,、eh, que es el centro estudiante al que yo pertenecía hasta hace dos semanas atrás.、Uh -huh. eh, este, este centro de estudiantes está respaldado por la organización política de Descansados de José s p a z Okay. Eh, yo no milité nunca、eh, a ninguna organización política. d e c a m i n a d o participé en una sola,、eh, digamos, una sola movilización. Yo estaba abocada a lo que es el centro de estudiantes.、Eh, yo soy mamá de una, una nena que es autista y me interesaba mucho participar en el centro para tratar los temas, todo lo que es accesibilidad、eh, acá dentro de la universidad, para poder hacer esos cambios. Por eso yo viví al centro de estudiantes. Ok.、Eh, El día que se ganan las elecciones、eh, se hace un festejo en, en un local que, que enfrente e、eh, en la Universidad de、eh, Jorge Cepata hay tres edificios: está la central, la biblioteca y el edificio más que se llama s e m Entre la biblioteca del e n f r e n t e y un local que ellos alquilan que usan como básica.、Eh, en esa básica、eh, hubo un festejo. Eh, un compañero、eh, se ofreció a llevarme a mí y a una amiga después de eso a nuestras casas porque llovía mucho esa noche. Y nosotras le dijimos que sí, porque entre que no conseguíamos auto, s llovía mucho, que fue la, la llamada e s t a tormenta de Santa Rosa.、Eh, dijimos, ¿por qué no nos vamos con un compañero que se supone que es de confianza? Mejor que, que ir en, con alguien que no conocemos.、Uh -huh. eh, bueno, eh, esa noche,、eh, la verdad, no. No quiero dar muchos detalles de lo que me pasó, pero esa noche fue el, el suceso, el abuso, y después de eso、eh, a mí me costó mucho、eh, poder hablarlo.、Eh, cuando lo conté, se、sí、lo conté acá a un compañero que se llama Brian Leo Bauna, que es quien maneja dentro de la universidad lo que es descansados、eh, con Mariela Fernández, son los encargados de la organización dentro de la universidad. Eh, se los conté a ellos. Ellos le contaron a otra compañera que acá es conocida como India, se llama Yarela, pero es s conocida como India dentro de la universidad, que también está encargada、eh, acá de digamos, de, de lo que es la organización de familiados dentro de la universidad.、Eh, Cuando le conté a ellos, se tra me, me trataron como que era un error, como que el compañero se había equivocado. De hecho, lo llamaron al compañero y me dijeron que el compañero quien abusó de mí, se llama Facundo, que ya está la denuncia a p e n a s realizada.、Uh -huh. Eh, me dijeron que bueno, que, que era un error, que era una equivocación, que seguramente era、eh, un malentendido. De hecho, utilizaron un mensaje que yo、eh, le había mandado al compañero Brian, porque yo、eh, con el compañero Brian tenía otra relación de amistad, entonces teníamos otro tipo de mensajes y,、claro. y pusieron.、Eh, ¿Cómo se llama? Eh, como en la balanza, ese mensaje que, que no tiene nada que ver con lo que me pasó a mí, como diciendo que era lo mismo, al mismo nivel. Que todos cometemos errores, así como a mí me había pasado esto con este chico. Terrible.、No、sé si... Sí, sí, justificando、eh, el abuso, digamos. Claro.、Eh, ellos me propusieron que, que este chico facundo se disculpara conmigo para poder como, remediar este error. Eh, porque todos somos humanos.、Eh, yo en ese momento accedí porque me dijeron que iba a hacer una carta de disculpa.、Eh, de hecho, como que también me creí, ¿no? Lo que me estaban diciendo ellos,、mm. que, eh, que era un error. Que... Pero para mí no fue un error porque yo le dije todo el tiempo que, que no quería, que no me tocara. Y sin embargo, si yo、no、a mí me e n c e r r ó a dentro del auto, yo después puedo hacerles、eh, llegar la,、eh, la denuncia también.、Uh -huh. eh, entonces, para mí no había sido un error, pero en ese momento. ええ。Um Dijeron tantas cosas entre tres personas y al mismo tiempo me decían esto: de que bueno, trabajamos mucho por el centro estudiante,、eh, ahora van a usar esto para pegarle al centro estudiante, van a agarrar esto, lo, las demás agrupaciones y lo van a usar en nuestra contra. Trabajamos mucho, este es el, el, el nosotros tenemos que hacer historia acá, todos juntos. eso Nosotros somos compañeros, nos vamos a seguir viendo. Esto hay que solucionarlo. Eso era lo que ellos me decían a mí: como diciendo, si vos q u e r é s seguir participando. Esto hay que arreglarlo porque se nos viene todo abajo, todo lo que hicimos hasta ahora. ¿Y Después, ellos te ofrecían、eh, una carta de disculpa o un careo? Ellos me, me ofrecieron que él me haga una carta de disculpa y, un, y si no, si no quería la carta de disculpa, o un careo. Ellos me, me habían dicho en esa misma reunión、eh, que nos pudimos juntar acá mismo en la facultad,、mm. eh, que yo no iba a estar sola, que si yo quería hablar. Hablaba, su、si、no quería, no hablaba, pero que él se quería disculpar conmigo y que yo,、eh, que nada, que lo e s c u c h e porque n o íbamos a seguir b i e n n o íbamos a ser compañeros, entonces tenía que quedar todo bien. Eso、mm. era lo que ellos me,、eh, me decían, ¿no?、Mm. Eh, después de eso,、eh, a mí me llevó más o menos Unos cuatro horas y yo escribí una carta,、ah, la, la carta yo se la envié a e s a esa chica india, Shanela,、eh, mm -hmm. a Brenga Una y a Mariela Fernández. Eh, en las que le dije que para mí no era un error,、eh, que me parecía muy mal porque finalmente la carta nunca me llegó. A mí me llegó un mensaje de texto a mi WhatsApp. Le dieron mi número de teléfono a esta persona、eh, que él me escribió diciéndome que era un error. Hacemos el cargo del hecho, pero diciendo que era un error.、Mm. Eh, de hecho, yo lo tengo en mi Instagram, todo eso está. q u i e r a puede ir a ver, todo está ahí.、Eh, y bueno, les escribí la,、eh, lo que es la carta. Y les dije que para mí no era u n error, que para mí se trataba、eh, de un abuso sexual y de un abuso del poder, porque si bien ellos dicen no ocupa ningún cargo de poder、eh, dentro de la organización, este señor,、eh, yo no sé todavía si la facultad lo, cor o sea, lo corrió el cargo o no, pero él es profesor de c i u a acá en la universidad y tiene un cargo en, en uno de los consejos. No, no te sé decir cuál ahora, pero tiene un cargo.、Mm. Entonces, es una persona que yo la voy a seguir viendo. Es un trabajador de la UnPaz. Claro. Lo mismo es trabajadora de UnPaz, esta chica india que trabaja、eh, en la administración. Y ahora voy a nombrar a, a Belén Greco,、eh, porque después de esa carta, obviamente, ellos dijeron: Esta chica quiere denunciar.、Eh, entonces se me ofreció、eh, firmar un protocolo. Ellos, en e s camisón, quieren un protocolo de género que、sí. yo desconocía y me lo ofrecieron después de esta carta. Eh, yo me toco el protocolo de género. e s t á la ley de género. Una pregunta de Raela, y lo que consiste, es que se p u s t a m e n t e a estas personas y a lo, los cargos de organización y se lo mandan a hacer cursos de género,、eh, obviamente todo supervisado por la misma organización. A mí,、no. en ningún momento me, me dijeron、eh, que, por ejemplo, acá en un pase están las oficinas de Dormit, yo desconocía, a mí nunca me dijeron. Vamos a Orbit, t acompañamos a Orbit para que te den las herramientas.、Eh, una sola vez me dijeron: A Lana vamos a denunciar, pero pensá que si denunciás, se va a enterar toda la municipalidad, se va a enterar toda la universidad, te vas a s u p e r exponer, nos van a pegar. Nosotros vamos a perder nuestro trabajo, todo el laburo que nosotros venimos haciendo, te vas a, todo, te vas a quedar sin nada. Todo el tiempo m e n s é en eso. Lo que quiero recalcar p a m b i é es que cuando yo e a c o de n e l o u e se o a la misma hora,、eh, que se. Que el centro de estudiantes Ampliando Derecho tenía su, su primera asamblea como centro de estudiantes, porque ellos no querían que los chicos del centro de estudiantes、eh, se enteraran, porque sabían que、eh, ellos iban a actuar. Claro.、Eh, lo que pasó después es que yo、eh, no aguanté más, porque ya después de que yo firmé el, el, lo que es el protocolo, esto, empezaron a ver con quién hablaba, con quién no hablaba, preguntándole a las personas、eh, de qué hablábamos, si sabían algo, si yo había contado algo. Eh, me empezaron como a alejar de lo que es la,、eh, la organización, cada vez me empezaron a hacer que tenga menos participación.、Eh, en un momento yo no aguanté más y le conté a la presidenta del centro de estudiantes que renunció、eh, la, la, la semana pasada、eh, que es cuando yo se lo conté a ella, ella quería. Quería romper todo, estaba muy enojada. De hecho, cuando ella se enteró con t o d a relaciones、eh, con todos los de la organización y los mismos compañeros, solamente hablaba conmigo.、Mm. Eh, yo tenía mucho miedo de denunciar por, por, por, por todo lo que está pasando ahora、eh, y por eso le había pedido también a ella que no,、eh, que no diga nada.、Eh, después, finalmente,、eh, tomé la decisión de, de hacerlo público porque empezaron a decirle a. O sea, me empezaron a e n g r a r y le empezaron a decir a todo el mundo que, que yo estoy, que se lo dicen ahora, ¿eh? que yo estoy loca, que yo tengo problemas, que yo miento. Entonces, por eso yo tomé la decisión de, de hacerlo público、mm. y de, también p a radicar la denuncia, a pesar de que me dijeron: Mirá,、eh, estos, me dice, ya los q u e e c h a r o n por todos lados, es un delito escarcelable, con un máximo de cuatro años, es más de exponerte a vos. Y. Cuando yo hice la denuncia, me escribieron un montón de chicas, un montón de chicas diciéndome que le pasó lo mismo con ese, con ese señor que está denunciado y con otros más, y que las callaron con el mismo método. Y están muertas de miedo las chicas, porque la organización está acá en la, en, en la puerta, tienen un stand, y se juntan todos ahí, te miran, te hostigan. y Mis hermanas cursan acá y las persiguen adentro de la universidad, han perseguido unas compañeras que, que me defendieron. De hecho, los mismos chicos del centro de estudiar, de que yo estaba todos los días con ellos c o m p a r t i e n d tomando mate,、eh, salieron a, a, a defender a Descamisados porque ellos dicen que yo ataqué a la organización. Pero yo no ataqué nunca a la organización, yo no tengo nada en contra de la organización de Descamisados. Yo denuncié puntualmente a Facundo como la usador y Incubridores, a Belén, a esta chica a india, a, a Brian a Luna y a Mariela Fernández. Después ellos sacaron un comunicado y dijeron que, que habían activado el protocolo y salieron todos los descamisados a compartirlo, como que yo había atacado la, a la organización. Después de eso se hizo una asamblea en la que yo fui agredida. Yo no sé si ustedes vieron los videos de, donde Belén Greco、uh -huh. eh, me dice que ella rescata a mujeres que son eh, golpeadas, eh, que me grita en la cara, que ella no me violó. Que ella, cualquiera, le puede venir a decir cualquier cosa porque ella tiene todos los papelitos en la casa y ella es la que maneja a la más grande de José de Paz. Me lo d i c e delante de todo el mundo. Después de eso,、eh, termino siendo、eh, golpeada y amenazada por otra compañera que me tiene que sacar ahí en shock porque yo、eh, no entendía nada. Después hubo otra asamblea en la que yo tenía que venir la semana pasada, que fue el viernes. Y yo no pude venir porque me dijeron mis compañeras que no venga, porque así como en la asamblea anterior estaban、eh, todos los d e s a m i z a d o s que estudian en la universidad y también gente que no estudia porque trajeron a los territoriales, pa, a los territoriales La gente que milita afuera.、Mm. Eh, también el viernes estaban, estaban a mala s b o r d a y me dijeron también e、eh, s t a b a el señor, que la verdad es que no lo quiero nombrar ahora porque tengo mucho miedo, p o r q u e me dijeron que estaba claro que había armado, y que sí, hizo una reunión adentro de la universidad con toda esta gente y después salieron a, a hostigar a todas mis compañeras. ¿Esa persona pertenece a la organización? Sí, pertenecen a la organización. Ok, ok. ¿Querés、eh, decirnos el nombre de esta persona que cometió este abuso?、Eh, la persona que、eh, cometió abusos、eh, contra mí se llama Facundo Finamore. Bien. Eh, Aldana, bueno, acá para acompañarte siempre, eh, nada, eh, nos parece sumamente importante que, que se entienda que lo que estás denunciando es un abuso hacia una persona y una organización、eh, que está encubriendo, que está actuando de una manera、eh, nada, aberrante、eh, y que la universidad es pública, es de todos, no le pertenece a ninguna organización, mucho menos a, a personas.、Eh, a l d a n a ¿cómo crees que esto, cómo esto continúa? ó m esto o c ¿Cómo continúa, sobre todo en la, en la justicia? ¿Tenés alguna idea de, de cómo sí、si、esto está avanzando?、Eh, yo presenté la denuncia hace dos semanas. Enseguida、okay. me dieron、eh, lo que es la perimetral contra f a c u n d o、okay. eh, Después presenté pedí una perimetral por la, por la amenaza de Belen Greco y lo que fue la. La violencia física y las amenazas que sufrí con mi otra compañera,、uh -huh. y eso eso ya no me lo dieron, así que está todo trabado. Yo mañana voy a ir a lo que es este, fiscalía a ver qué es lo que pasa con eso, porque a mí la verdad es que me da miedo. Ellos se organizaron todos como, valga la redundancia, n o como una organización.、Eh, Para hostigarme y para amenazarme, para que yo no siga adelante con, con la deduce, y yo quiero seguir adelante porque esto no lo estoy haciendo solo por mí, lo estoy haciendo por mis compañeras. No importa quién, quién sea, el cargo que tengan,、eh, no, no puede haber más encubridores. Y esto de que es como que toman la universidad, la universidad de todo, yo quiero seguir venir a estudiando, y, y yo ahora tengo miedo de venir a la universidad. Y la universidad no sacó absolutamente ningún comunicado, ni a favor ni en contra, solamente me mandaron a la oficina de o r b i yo ahora tengo que ir de v u e l t a A ver si iniciaron o no iniciaron el expediente de, de, de lo que es el protocolo que ellos manejan acá de género. Pero a mí nadie me preguntó cómo estaba, nadie me vino a preguntar qué fue lo que pasó cuando la agresión、eh, de estas compañeras y las amenazas pasaron adentro de la,、mm. de la universidad, adentro del, del aula de la universidad. Eso también, como el silencio de, de la universidad, ¿no?、Uh -huh. Sí, sí, claramente de lo que está sucediendo ahí, que hoy tiene un estado. Eh, público, ¿no? Porque, bueno,、eh, nada, tiene un estado público y, y lo conoce la organización, debería estar enterado, por lo menos, qué pasa puertas adentro la, la universidad. Aldana, si te parece, dentro de algunas semanas nos volvemos a comunicar para saber en qué continúa, bueno, el caso, si se toman medidas por parte de la universidad, por parte de la organización y cómo continúa la. La causa legal y bueno, y acompañándote desde acá de todo el proceso, ¿te parece? Dale, buenísimo. Les agradezco mucho por el espacio y por, por, por poder finalizar esto, que también es muy importante. Porque、eh, si esto no se,、eh, no se escucha, las, las no solo、eh, por mí, las chicas que también tienen miedo no se、uh -huh. van a a n i m a r a hablar. Y esto, ¿no? Que en el momento que esto se calle, yo no sé qué va a pasar. Yo creo que hoy、eh, solamente me amenazan y no cumplen porque esto se está escuchando y se está viendo en todos lados. Porque si no, la v a a d a d ya me da miedo, no sé.、Uh -huh. Sí, sí, claramente, y desde acá. Eh, nada, quienes hayan pasado por una situación similar, que, que se animen, que, que denuncien,、eh, que, nada, que hay también otras compañeras que, que, bueno, que están respaldando esta lucha. Sí, por suerte、eh, hay muchas compañeras que、eh, se autoconvocaron sin ninguna bandera y, y están apoyando, así、uh -huh. que también estoy muy agradecida con todas ellas.